Tornarem a canta victòria, tornarem a ser el que vam La partida ha la lengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser mes Valens. La partida ha la lengua en combat. He parlat en la lengua que se ho has oblidat. T'escriuen paraules que segur no entendràs. Tants anys perseguits han quedat al oblit. Les cendres del que va ser un gran país. Potser no recordis lo que va arribar se La terra d'on vens, on creixen les arrans. Jo m'hi a emportar de nou cap aquí. Encendre les punts d'aquest nou camí. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser, la partida ha començat, la llengua en combat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser els més la partida ha començat, la llengua en combat. Es balcons del cara són grans ciutats. I pengem banderes plenes de colors estranys. Cultura en silenci, silenci imposat. La història d'un poble que ha estat oblidat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha començat. Necessitem més immersió lingüística per tenir un futur cap i cua, amb el cap i amb el cor. Perquè si llegim del dret i del revés el nom de la nostra llengua, en traurem l'entrellat. Català a l'atac! Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser. La partida ha la llengua en combat! Tornarem! Tornarem a ser més valents, la partida ha començat, la llengua ha copat. Tornarem a cantar victòria, tornarem a ser el que vam ser, la partida ha començat, la llengua ha copat. Tornarem a escriure la història, tornarem a ser més valents, la partida ha començat, la llengua ha Tornerò a ser que vam ser La partida ha començat La llengua no va Tornarem Estir de la història a ser que Buen día, escuitas en directo, Radio Topo 101.8 FM, son las 12 coladas de este 9 de noviembre. Somos adentro de la emisión especial de Estrella Estrella que le van de ayer emitiendo de razón aragones y catalán. Y te rematar esta emisión tenemos un programa especial en que vamos a hacer una cobertura y una mena de análisis sobre lo que ya es sucediendo en Cataluña con esto de o tema de, de la consulta. Seremos de aquí en directo, de 12 a 1, y te esta cobertura, ante más de yo, son dos personas más. Buen día. Bon dia. buen día, buen día pues como te os digo, aquí en Radio Topo 101.8 da FM veremos esta cobertura y análisis si queréis trucanos sabéis que podéis hacerlo aquí en directo a un 976 29 13 90 y guaito que a la voz La polseguera va crecer Va a crecer la polseguera Y antes de no hacer un par de trucadetas que tenemos ya paradas con Chen que, que, que llegó en Barcelona viviendo este esta jornada histórica Pues íbamos a principiar aquí un poco charlando, no sé si los míos compañeros tienen bella cosa con, con la que principiar Decir que ayer la jornada estuvo un, un poco fura, así que somos un poco estricallados Bueno, serás dos otros. <risa> yo, ¿no? no paseo. <risa> Por eso te hemos convidado. Vale, vale, vale. El uno va a el otro más fresco, ¿no, güey? Bueno, pues en primerías, eh, yo, pues dende, dende una gra... Edito lo de una gran. de buen día porque, güey, soy una mica catalán. Una mica u, catalán de, de punta tacoda, ¿no? Pero una amiga viendo esta charla histórica, como bien has dicho, donde asana envidia. Asana envidia ver como un pueblo democráticamente y pacifica y cívica. Se quiere expresar eh, a, a, a tamas de entonces entrepudes que la han quisto meter en el gobierno español, ¿no? Y, y, y quieren cero y lo fan. Y también yo creo que él es una mica envidiosa, él sí, ella es una mica envidiosa y envidiosas de lo que fizo en fa del Poco, los eh, escoceses y las escocesas, que podían un esto mismo, y de una traza tranquila y normal, y independientemente del resultado, porque yo creo que el resultado en un caso escoceso ha de menos. Eh, o feito de que os escoceses y escocesas Pueden manifestarse sobre su futuro, y eso yo creo que básico. Sí, bueno, pues yo, yo también un poco lo que decías, ¿no? hay una chornada histórica, eh, antes más éramos.. Éramos viendo un, <coughs> un vídeo y se me meteban los pelos, pues sí, pues de, de, de la de emocionar, ¿no? de.. de cómo vieron, cómo han defendido cómo han sabido defender pues, pues toda la, la suya loenga la, y la suya identidad colectiva y, y como güey eso se ha reflexando en, en una votación ¿no? en, en, en un ejercicio de democracia eh, anti -más, eso, con, con teniendo de van a toda la maquinaria propagandística de, de gobierno español y, y del españolismo más más rancio que, que ha feito un buen poder porque por no se fese esta consulta Y, y, bueno, lo de Gueye es un ejercicio ya de soberanía, ¿no? De soberanía de facto. Eh, la soberanía ya de, de letra, pues yo cuento que no, que no tardará guaire, ¿no? Pero, pero güey son ese y esa soberanía que tienen, que han de tener como, como pueblo, ¿no? No nomás te van en contra la maquinaria mediática, que también tenemos a tribunal constitucional, que mismo en dos vegadas ha vulcado ha esta consulta. Bueno, y yo viene no pack, yo veré, no mismo pack viene todo, o sea, a maquinaria legislativa, maquinaria judicial, a maquinaria mediática, que ye muchas jugadas como así peor. Yo ahora con lo que decía Carlos me llei acordando, no sé si diste película esta de Gandhi, que bueno, la película de señala 80, que charra mucho pues de la vida de Mahatma Gandhi y tal y lo que hizo en la independencia de India y una película, a mí me fue muy demasiado eh más que biográfica más demasiado a geográfica no o sea demasiado porque parece que Gandhi fuese pues bueno una persona muy importante en la historia pero bueno parece que no se casi en cosa ¿no? bueno pues eh, en esta película ya hay un momento en lo que los indios no se van so que de, de, de continuo eh, desafiar a los británicos no y se van diferentes campañas que e histórica y Estevaninas y, y, y, y, y, y una de ellas creo que era la campaña de a lo que se llamaba Baralla de sal a sal no se podía aprender no se podía Porque ya era eh, todo y era controlado por el gobierno británico. Y bueno, en estas campañas, pues bueno, los británicos empleaban a fondo, los, los, los hindúes también, los hindúes lo ceban en de la desobediencia civil y los británicos en la aplicación rigorosa de la ley a través de la policía, del ejército y tal. Y hay un momento de la película cuando, cuando los británicos emplean más a fondo que un periodista americano lleve yendo lo que lo que y pasa y tal. Y el tío, cuando fue la crónica. Eh, la los periódico a la ciudad radio lo que fuese, donde India dice eh, güe india conseguí ciudad de libertad y eso es a viranía hasta de que no lo conseguíse de facto pero solo o feito de que los indios de una traza democrática y cívica llegan barallando contra el Estado británico, que cubiao si güe eh, España tiene lo que tiene a nivel eh, judicial, a nivel mediático y tal pensad en lo que era el imperio británico en los años 40, en los años 30 o los veinte 20, bueno pues eh, Yo creo que we, y igual, o sea, huevos catalans han conseguido las catalanas, pero que sí han conseguido ciudad libertad y ciudad soberanía. Creo que sí. Sí, anti más Y hay que también, yo, muchas vegadas, pues, eso, pues charlando con Chena lo mejor de, de, la, de la cucha, pero un poco de la cucha más españolista, o como lo, lo queramos clamar, ¿no? Pues muchas vegadas te charran, ¿no? Estoy en proceso de la burguesía catalana, o de Ciu, o de Artur Mas, ¿no? Que también se le, la, la maquinaria mediática esta que decíamos antes se ha centrado mucho en, en, en restir contra más, cosa que no he entendido nunca, ¿no? Porque más se puyó a o carro o por, por obligación, no por, no por devoción. Eh, bueno, a lo, a lo que iba allí, que, que hizo que la Chen de la Cucha, muchas vegadas, pues hizo, pues acusa de, de que hay un proceso burgués. cuando mmm, Si veis toda la historia, que claro, antes más no salía en la televisión porque no interesaba que saliese, ¿no? Mira, un proceso de construcción de poder popular, de, de empoderamiento de, de la Chen, que, que ha forzado a lo gobierno catalán, que pues. aquí esto, ¿no? Meterse en este caso de, de costado de, de pueblo, pero sí que yo creo que es muy importante también de, de resaltar eso, ¿no? Que hay otros procesos de construcción de poder popular pues que vimos pues 15M y todas estas cosas que que se son salendo, ganemos o tal. Sí que tienen mucha mucha buena imagen, ¿no? en en acutsa, sinas en en general, más ni menos, pues pues eso pues no no se veye dende la resta del estado no se veye muchas vegadas o proceso catalán también como un proceso de de construcción de poder popular que yo creo que y que hizo también de anteparte de de una de una demostración de soberanía popular como pueblo también Una, una muestra de soberanía de, de eso de, de poder de, de, de los individuos pues pero va a hacer una pregunta a vosotros o a sea, yo me la facción ayer y no sabía responderla por lo que hemos visto se desembolicando la jornada sin incidens llevas que se iba a poder ferwe la votación? Pues, Javier, hay una... yo, yo de verdad que no sabía responderla, porque con estos estas noticias que salían de que llegan levando mismo tanques en ta, en ta Barcelona, yo no lo tenía guaire aire claro. Hombre, yo creo que en Europa Occidental, un mes de impuestos de lo de Escocia, o dos meses de impuestos, no me ahora no me acuerdo con, con estuvo lo de Escocia, pero del poco de impuesto que pasó en Escocia, que es un ejemplo de, de civismo. Pues en Europa Occidental, que le basen los tanques, es esta, Y eso sí que es Estado Independencia el otro día, creo yo, ¿eh? Pero, bueno, no sé... Eh, también en esto sí que, eh, repreniendo lo que decía Carlos del tema de la burguesía y de, no, de la construcción popular, yo creo que no y hay cosa más popular que un pueblo pueda, pueda decir que quiere... O sea, por mucho que lo convoque a burguesía, que soy de raso de acuerdo con Carlos en que no hay asinas este proceso, pero bueno, en Caracas está Estado Asinas no hay cosa más popular que eso. Y ah. con carar a este proceso, eh, pues bombas, tanques, policía y tal, buf, este, ese tenía un coste político muy muy grande al Estado español. Altra cosa ya que igual... Sí que han plegado, no sé, yo, yo no descartaría que no que no haya una mena de, de acuerdo no público entre Mas y Rajoy o quisía hasta que de como un pa de pacto de no agresión, güey, porque ya digo que es esta una pasada. Hombre, yo creo que que Zaguerre, puy de inteligencia que le quedaba al gobierno español lo ha lo ha feito servirte a esto, ¿no? De porque si güey eh, se si nos visto las imágenes de la Guardia Civil requisando urnas. Yo creo que eso en Europa claro, ya es endito oye, ¿eh, mañana. Tira, <risa> tira ya que, que se te, y es pasando siete pueblos, ¿no? Y, y, a la vez, yo sí que, <coughs> yo sí que creyba que, que se iba a votar, lo que no sabe Bayern era cómo, cómo se iba a Manullar, no sé tampoco, porque sí que leyó que había vio ya cerradura, el Cerrullo con silicona y tal, pero creo que no había vi vio tampoco o, o Aires Chandríos, ¿no? de parte de la extremadreita y tal. Y tal. que yo era lo único porque porque sí que el aparato policial yo contaba y cuento que no que no se fuera a servir porque hizo porque la imagen exterior que se daría sería ya penible de todo pues si dos parís como los catalanes y catalanas han salido a votar hoy sin miedo íbamos a meter una canta de una colla catalana que se dice no fear y nos íbamos a probar de contactar con la chaen que tenemos por Asti, los contactos que tenemos por Bar Barcelona y que nos digan cómo oye la situación perfecto parís no. A cols, a cols, Capo! Mira'm els ulls, a punta el col, No fear! Never a phobia, ever a good one, you feel the utopia. No fear! When you're courageous, the feelings contain us, I'm willing to wait you. Capo! Avui la claca, claca, no se placa, no te capo. Capo, capo, l'actitud de capo. No fear, ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear. We're all desire, we're building power, say it louder. Calla, domina la por, doctrina, morfina les sobre el capó. Una fina cortina de fum, estimul, resposta, rutina, consum. Goberna la fòbia, l'escòria, la pasta la làbia. Obre la gàbia, fug religió, crida cap o la ràbia. Controlo el tempo més viu que mai, jo estic atento al ciberespai. Jo rebeto toto caçant el hype, ensatem els mans com bon inclai la mà. Ara tenim un pla, volem un trat de taula i de pa. Prou, no demanem vostra silenci. Need chaos, push no. Have made it to the risk, now I'm guarding my pride. At the Boca, I'm clawing at the limit, idiot. I'm struggling at the precipice, trying to cap. Pop the master flash, and Furious Five spike, al at the beginning. Parlen en columnes de fum. Ningú no dorm quan cau la diagonal amunt. És contra el sentiment de tot el conjunt. Una altra esquela i l'avantguàrdia plora els seus difons. Capo! Crecara junts, pols a cols, al dret els punts. Capo! Mira'm els No fear! Never walk over here, ever control it, you build a utopia. No fear! When you're courageous, the film's contagious, I'm willing to wait. Capo! Avui la claca, claca, no sap volar no té capo. Capo! L'actitud de capo! enda estopeness oberts de oposició. Gaig no fear once I was building power say it louder. Vos una chavalaca que s'amagantre la gent quan sent una mirada de babosa per potència, la poca sacàbil i diria malfoli al boli i ganja l'infància, el pànic, la repressió, que cada cada militant ha t'estamina perquè és essència de la estratègia capitalista per excelència. La po, alla mala imatge tasitja rumor nostra vida al cor i fel corfor, irritat al mort i que el Si quan vida està per dit tu al body i el somurra lle no falla, quan calla, el pobre el ric no tronolla. Estobreuxa pa la trena, però tenim 5.000 homes de palla, que el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 No fear, never We no can ever control it. build a utopia No fear, when you're courageous, the feelings can take you. of the waiters Capo, I'm gonna a claca claca, nosa placa taca, no te capo Capo, la actitud No fear, ain't nothing stopping this, love is the opposite, we got no fear Your desire, building power, say it louder No fear, whether you board a flight, although you're scared of heights Or a kid getting bullied when you go to school, and you train up and you go to the fight You got no fear Now the bully chills to a lower Fahrenheit and it freezes. try to be a fan in the peas, in the plain lands, in a place where a warm breeze. No fear, that's what I tell them. Only way to deal with an unfree world. So be so free, The resistance is rebellion. And I'm so clear that fear debilitates and it can still your fate. When they manipulate but mind makers are regular. Changing the molecular. Fear and protecting you. No fear. Immigrants internationally, no papers. So they try to deport you, but fuck their borders. Who's gonna still raise a family? You got no fear. Cause you're queer, with trans and they hate you with judgment. Be who you are and love who you love, but still hold hands and date you in public. We got no No fear. Don't focus in evictions. If you can't beat alone, gotta reclaim your home. Told you to be brave, not frozen as victims. We got no fear. It's not when fear is absent, it's when you absolutely passionate about the life that's past it, battle trend shit. Estás escuchando la emisión especial de Estrella Estrella aquí en Radio Topo, y vamos a probar de ficar una trucada. No sé si nos, eh, nos son escuchando al otro costado de la línea telefónica. Me parece yo que no. Pues parece que no, por ahora. No. Pues íbamos a disar con un poco de música y vamos a probar de apañar este chandrío. Sento una melodia, arran de canya amb el carici a les barges. buscar la alegría. no sé por qué acabes siempre en el teu carrer. Va costar allí quan mor el dia, y tu sempre m'arreplegues l'ànima dels meus. Son los cadáveres de fantasmas que quedaron estancados en la ruina y la vergüenza. En los terrostres de una historia inacabada de un samans que pretendían compartir la seva historia. En los tapores una sala d'hospital de hospital. En retalades decidí latéu asor. En los terrostres de una historia inacabada. La cotidiana es una carga pesada, que arrastré mi soporte de mambellegancia, en nuestro límite es un arma cargada que ensapunta por la espalla retallando la esperanza, con esta pena es una pena de esperar, este tingus de aquella vaga general, en nuestro límite es un arma cargada que ensapunta por la espalla y amenaza disparar. Y que la sangre se acompañe siga líquida con la de que estos atazos que me explicará la de nuestra fuerza. Yo que la cante Sandy, to pintarse una voluntad de jabis. Nuestros jabis describen en solitarios con las estrellas arrasados por la oblitina sequera. Que nuestros peras son los nits que no dormíen esperando en la penumbra el nacimiento de alguna estrella. Que nuestros pores una escoras un sector de retallados decididos a teu azor. Que nuestros peras son los nits que no dormíen esperando en la penumbra el nacimiento de una tremón. En nuestros hórres s'alimenten de la rabia que habita en manos desprades de miseria compartida. Con nuestra fuerza por el agua, de la hieda, de la estensa bolsa que disipa la mentida. En los tejados una esencia de unidad que protegiese a las personas que estimen. Con nuestra fuerza por el agua, de la hieda, de la estensa bolsa negra que rebenta pescarel. Y que las orillas acompañen siga líquida con la agua. Y estos soldados que me escriban arden ya nuestra força. Yo te la cante, sang y por mi canto, con la voluntad de Pues mientras que nos miramos de apaña la conexión telefónica, y vamos a continuar aquí Fendo este análisis del de nuevo buen en, en Cataluña. Bueno, pues aquí somos, eh, ya era viendo, y nos era mostrando ahora a Carlos una noticia que salió en Ocean, porque claro, también ahora ya hay una mena de tronada de información, ¿no? De, de información, por todos los cabos, de que va a haber un ataque españolista contra en, en Girona. Bueno. También es verdad que así nace se sacan a más que son en contra de este proceso, ¿no? Claro, claro, exacto. Antemar pues, pues lo típico, pues con las caras tapadas y tal. Cinco personas meteba, chilando viva España y, y bueno, pues sí, eso. Y se suyo concepto de, de democracia, ¿no? Eh... ¿no? Yo digo, todo este esta y en contra de este proceso y ya no solo los liberales de bate de béisbol, que digo yo, ¿no? Sino los sino liberales de, de truqueta. y hubo partidos políticos como up que muestra maitín han registrado una denuncia a mirar de engarcholar a To tocristo pues eh, en cuenta dicho que voten no si lo tiene muy fácil tú pilla papeleta y vota no o sea y estoy yo mismo que si por ejemplo ahora va a haber elecciones en mayo y tal si decís no no se puede votar porque nuestro partido no va a salir bueno pues a ver pues vota tu partido y si gana bien y si no pues te aguantas como fato toda la chen no claro o sea Si llega a la fin, la siempre la, lo miedo a, a votar lo tienen que creer que puede perder, ¿no? O sea, lo, lo que lo que no quieren precisamente, llegué yeah, y yeah, eso, oye, yeah. si es que ya poder perder, y yeah, yeah, eso, nos no he chogado lo partido, ¿no? Ya, directamente 3-0. Y esto, claro, pues pues y yeah, eso, oye, yeah, el concepto de democracia. Que por cierto eh, salió me parís el otro día una, una noticia que, que ha pasado casi de, de Bislay, no por por los periódicos que me parís que en Canarias tampoco no les deis a no. una consulta no, no. sobre el tema de lo petróleo sí. y, y todo eso. Que... No, porque cuento que será porque no quieren deixar o abrir esta puerta, ¿no? Eh, porque no tiene cosa que ver con el tema de la soberanía, no el caso de Canarias, ¿no? Claro, claro, exactamente. O sea, no quieren que voten cosa. Y que a, a la fin, ¿no? Pues ya muy tachén que hizo, que, que, que sí que seguro que llegue refirmando que Canarias pueda votar sobre el petróleo, pero que no llegue refirmando que Cataluña pueda votar, ¿no? Y a la fin, y es lo que decíbanos antes de lo poder popular, ¿no? Poder decidirlo todo, desde cuál es o tuyo modelo de Estado, si quieres que faigan, que metan, que fagan foros para sacar petróleo en Omar y... y todo hizo, ¿no? Y encima yo he visto esa noticia, no he visto que le hayan dado aire traslada, ¿no? Aire cobertura en los medios de masas. Hombre, sí que se ha dado, se ha dado, pero también es verdad que con otro tema, porque somos estando en el caso catalán. Esto, digamos que yo o mayor desafío que ha habido concarar el Estado español desde bueno, en el actual regimen, o sea, no ha habido otro desafío, desafío igual. En el caso vasco, por ejemplo, pues, caso de ETA, pues ya otra cosa. No hay un desafío distas características porque precisamente, por su modus operandi, fa imposible, fue imposible con existiva que toda la sociedad o que una gran parte de la sociedad refirmase y se y se proceso. En este caso sí, porque en este caso ya no pueden yo me con existiva ETA que decía no, no, que disean las armas porque en democracia se pueden defender. Todas esas ideas y todos los proyectos políticos. Bueno, pues ahora tenemos un ejemplo de cómo en democracia se quiere defender un proyecto político y no se dicha. Pero ahí yo tampoco no me. Quiero decir, eh, ahora se fa web, son 25 añadas. Cre creo que tenemos ahora ya conexión. Ahora sí, a ver si la persona que llega la otra costa nos está escuchando. Ya, ya se, ahora. se Sí, por aquí, sí. Muy ahora buen, sí. Muy buen día, lo hemos conseguido. Bon día, <risa> buen día. Buen día a todos y todas. Somos charlando con Roberto, que es una de las personas que llegué en Cataluña como delegación internacional aragonesa. Y te trucabanos, pues, hasta que nos presentases un poco cómo llevas viviendo, qué ya sucediendo en esta jornada histórica. Bueno, pues, eh, somos en Barcelona, ahora mismo en Obico de San Andreu. Y, bueno, eh, llevé un día a histórico el pueblo catalán. ya que bueno eh ha salido masivamente en la cena a, a la carrera y a los colegios a, a votar desde primera hora de vamos de, de primera hora de la mañana y bueno pues ca, eh, cada cada vez va más bien y las ringleras para ir a votar son vamos, son creciendo que yo lo que sí comenta Roberto entre Hen que charrao con Hen que llenas Ringleras pues, pues la Hchen en general eh, tanto la chenque a favor como la chenque que llegue en contra de la independencia eh, lo que se sí siente es que que, que votar wey, y de y de frito yo lo que lo que yo pasando muy mucha que que igual no lleva favorable a la independencia pero que, pero que sí que sí que se que que puede ser decidir no pues eh, Eh, o suyo o suyo futuro y bueno pues la chen va va a votar con, vamos con unas caras de, de alegría y de digamos y eh, un momento impresionante tendrás un poco de envidia no digo yo sí sí sí, sí. <risa> porque yo tengo bueno, que se, claro eh, o sea se veía que el pueblo catalán de, pues eh, pues como se, se gusta decir no de mayor de edad y, y lo ...y hoy se, se lleve yendo... ...muy esclatero. Una pregunta, Roberto... ...¿en qué consiste sí. la vuestra faena como delegación? Bueno, eh, nosotros hemos venido... ...como observadores internacionales... ...ya... De, ...de muchos otros pueblos... ...de muchos otros países... ...de, de, de Cerdeña... ...de Escalería... De ...también ha venido de, de Escocia... ...de Flandes... ...y nosotros eh, somos... En, en una zona eh, de óbico de San Andreu y por los colegios electorales y, y con, bueno mirando y comprobando que pues que que no, no había agarrado problemas ni, ni que ni que vamos que no había inciden y que todo transcurre con normalidad, una pregunta Roberto voy a hacer una vena de un poco poco de abogado de pleno y sí. <risa> Porque también Cal, cal suelo de Cobotacuan. eh sí. Igual ya hay Chen que se piensa Oye, claro, ya hay tantas Chen Y tantas ringleras porque no son Los mismos colechos subiertos que en cual Si quieres lección sí. ¿Sabes si, cuál ya proporción? No, no, no, no Me parece que, o sea, que sí O sea, no, yo no O sea, no, no sé, ¿eh? pero Sí que había, no sé si la, la mitad de los colegios electorales Que, que gozan de, de Haber en, en otras En otra elección pues municipal o nacional, eh, en, pero vamos, eh, lo que sí que vamos, lo que sí que se veía son unas ringleras que, que que dan la, la, la vuelta a, a la manzana en, en los colegios electorales que, que que hizo no normal en en garra en garra elección. No, no, posiblemente pues en 1968 no no se ha visto en el Estado español. Claro, no, o sea, yo, yo no sé ni qué porcentajes de, de Chen se dicen que han votado, o no lo sé, pero vamos, la, lo que se veía en las carreras, es que vamos, a, a salir la masivamente. ¿Cuán, ¿Cuántos pensás que puede, puede haber resultados? Eh, me parece que de nueve, no sé si a las once o las doce, me parece que salen los resultados. estará la latísma a ver qué pasa sí sí pero vamos lo importante es que que el pueblo catalán pues ha decidido que que quiere decidir sus es devenidero y que no y que no ni las imposiciones de de Madrid ni ni las prohibiciones sirven para para poder decidir o futuro de de pueblo catalán Depues con lo vuestro trabajo con las observaciones que estás haciendo web, sí. ver el comunicado, ver la publicación sobre sobre lo que he vivido. Sí, bueno, nosotros somos también con la gente de la info que es aquí en, eh, siguiendo la jornada en Cataluña y supongo que que se espera el el artículo o el comunicado con, con, bueno, pues con la, contando un poco lo que hemos como hemos visto web. ¿Y ahí ve el organismo, tenés de Zaga ver el organismo internacional que, que si ha a, a la tisba o proceso que que por ejemplo la Unión Europea y tal es imposible porque eso pues el territorio sí. digamos de dominio del estado español pero veía entidad supranacional que, que pueda tener cierta empatía para este proceso? Pues no lo no sé, yo estoy que no, pero la la verdad es que ha venido de, de muchos países y de muchos partidos Eh, eh, independentistas y, y también bueno, ayer estuvimos con un con bueno de, de, de Reino Unido que va a venir y llega quien que unionista, vamos, que, que era aquí en Cataluña para, para seguir la convocatoria ¿Cen eh, Reino Unido unionista? Sí, sí, sí, son, sí, sí, sí. son los que se han votado y se han votado son, o no o sea, que ha pedido o voto o no para Escocia? pero que es pues que, que le va a estar en un proceso y que le parece que de llero no es justo, ¿no? ¿Has visto eh, tres Potín? Sí. Juan sí, sí. dice lo de, nos han tocado eso... Sí, sí, sí. Somos era? colonizados colonizados, pero sí, sí. Pues resulta que no llegan ellos, ¿no? él somos colonizados, pero más gilipollas Sí, sí, sí Suena tan extraño Está todo bien. esto, ¿verdad? Sí, sí, sí pues Monty Python sí, sí. y bueno y la y la verdad que eso he que todo con mucha normalidad y muy tranquilo Se la he hecho muy muy contenta de poder votar y son y casi no han existido problemas y se ve policía por ejemplo muchos de escuadras se ve pers carreras y, casi no se ve muchos eh, pues, igual eh, aman de de las escuelas de los colectivos, porque había mucha gente pero no, pero son no, de, de pie así, tranquilos y no, no se veía ni policía ni, ni, ni tanques <risas> creo que oh, sí O sea que podemos resumir, la jornada en poca policía, mucha diversión <risas> <risas> Sí, pero, sí pero... ¿Con qué te quedas de, de esta experiencia de, de delegación y de, no de, sé, de vivir? lo que más nos, nos... Nos sorprende más, nos ha puesto los pelos de punta y de Villera, Hende, muy mayor, pero Lolos con sillas de ruedas o casi no podían andar y que, que llenan ahí en la singlera esperando colas de, de más de una hora para pa poder votar. Pero, pero estos eh, no, los, no son, son como los de, de Odilla, sí, sí. Que, que decía que estos lolos no son como los de Galicia, que los levan, los sacan de, de las colegios de monchas y estos los levan a votar. No, no. ¿no? Estos no van iban conscientemente. Con estos no, no venían en bus. Iba, no ahí. iban con bocata. No, me lo a no, no, en, en cada no hemos visto. No siempre fans de un tifarra por aquí. <risa> Bueno, pues agradecer a Roberto que haya atendido esta trucada. Y sí. pues muchas gracias y que tengas un buen viaje de Tornada. Nada, muchas, muchas gracias a vosotros. Salud. Gracias. Salud. final la mata, las así de maleta y corbata. Ese papel que portaba el Verí, esos secretos que son vales de plata. Aquella estorba de esfera el camí, la desnonaren d'allí de esa casa. El mercado marca les normes y en fi, ara la vida la ven Al una... bueno, en barata. Y eran nos agora villendo en quan charrabatico de la cobertura de de Ara Info. Que han, han meso en, eh, en portada, yo creo que una imagen y, y, y una frase de David Fernández que lo resume todo, ¿no? que David Fernández, que aquí no lo conocéis que ha diputado de, de las CUP, y si Belún no lo conocéis por favor que se meta vídeos suyos porque tiene un discurso brutal. Y que decía el, el Estado español ya ha perdido, ¿no? Y, y con lo que comentaba Tico y con lo que somos viviendo de estas ringleras, de esta alegría con la que el pueblo catalán una vegada más se, se ha movilizado en favor de lo suyo derecho a decidir de la suya identidad colectiva y en defensa de, de pueblo catalán, eh, yo creo que, que David Fernández lo ha resumido como siempre perfectamente, ¿no? El Estado español ha perdido, güey. La noticia que comenta Carlos, Antimas vía un audio de David Fernández, la página de Arainfo, una trova a Isabel Vallet, e ilustra la noticia pues, una foto de las delegaciones internacionales, aunque veíamos o señal de Aragón, de Galicia, Asturias, Escocia, Castilla, Flandes. Flandes, este de aquí de Zaga no, no se ve bien cuál oye. El Kurdistán puede estar, pero uno de estos. Pero Antimás con David Fernández en, en Abel Mello. Una delegación, por ampla también he de destacar que, que hayan trucado a otros pueblos de, de, del Estado y de ahí fuera del Estado, a otros estado, pueblos sin Estado, hasta que vayan a hacer delegación y un ejemplo más de, del internacionalismo que acompaña esta consulta, que como dice Ibad, no nace de, no más de, de la burguesía catalana, sino que por debajo veamos a, a la sed sociales un poco de música y vamos a preparar de hacer la, la zaguera trucada de web Y so continazas escuchando Radio Topo 101.8 FM esta cobertura especial de un nuevo N adentro del Estela Estela. sentirme donde soy de una que me importa más que un país voy a ganarlos ya ahora y por siempre que mamá no llore no se el concepto es muy fácil si hay que llorar a que llore imprimir carácter y ritme pesa el cul que la moral el orgullo que pica que ofega muchas vergüenza para amagar quiero que llegue algo el que siga pero sé que si no me mueco mal Que siempre tingues un plat lent, fui la veritat la sentes al sentir que la gent es crega que pot, pedre la forma, tar la culpa, no demanen resiu volentot i que quebroye la rabia d'un quita. Segunda trucada que tenébanos hoy. Contactamos en directo con Chorche Romanza y periodista aragonés que vive en Barcelona, periodista de medios como Arredó está. Buen día Chorche. Hola buen día a todos. Buen día. Buen día. Te levantas ahora de la cama o qué No no no. Soy estado en el, en el colegio donde las voy todo my team que tengo un colegio electoral bueno electoral no y electoral y el proceso participativo aquí aquí de sala de casa. Y, y con colas desde de y todo My mmm, Team que ubriban los colechos a, a las nueve Y ahora en cara había cola que plega la vuelta a toda la, toda la manzana. Le preguntábamos antes a, a Roberto eh, por el tema de que, claro, que igual ya hay chen que dice, hombre, y hay tantas ringleras y tal porque no ya hay tantos colechos abiertos como si fuesen unas elecciones normales. ¿Y yo cuál ya proporción si fue una FA? A ver, es verdad que, que había menos colegios que atrás que atrás ocasiones porque, bueno, precisamente porque no llevo una, una consulta de todo legal, porque se llefendo de una tra traza, porque no son los colegios habituales y porque en muchos lugares no me se han puesto meter un, un colegio, porque porque son edificios o bien de generalidad o, o bien de particulares que, la, que los han cedido. Eh, ayer vamos una mica la, la cuenta de... de cuánto costaba cero proceso de votación porque como ye también serem pues a de de ceñar un papel, a de a de meter el nombre, etcétera, y calculábamos que por cinco minutos por votación eh vinabría unas 800.000 personas, 800.000 votos. yo he feito este matín lo proceso y ha costado 40 segundos. O sea que ye probable que la participación siga muy gran y lo que yo verdad es que, que las previsiones se son disparando porque, porque las colas continan porque en todos los colegios que yo he puesto pasar este maitín vinieron muy tismachen tis de todas las edad y, y mismo chen que, di que ayer mismo no tenía claro si votar o no Dicibas que tú has puesto a votar, eh, yo no sé Eh, eh, la, eh, en el referéndum escocés la chen que puede votar era la chen que era viviendo en Escocia, aquí en este en esta votación ¿quién puede votar? aquí aquí puede votar a Chen de, de 16 de, de 16 años de, de cada, de cada dos días, de cada eh dica fin de los días sí que ya viviendo en Cataluña y que eh, no no no cal, estar empadronado, pero sí que cal que no tuyo de MI meta eh, meta la adresa aunque ya es viviendo ahora y que siga una adreza de Cataluña. O sea, que ni este o, o mismo en ONIE también eh, en la tarjeta de identificación de foranos también se pues, si mete la adreza tú puedes votar siempre que, que puedas decir que ya es viviendo aquí que puedas justificar. O sea que los censo de votación eh, y en alto tumbayo de 5,6 millones, de, o sea 5,6 millones de, de personas y podemos votar hizo desde los 16 eh, en total. la la estrella que claro ha habido muchas muchas colas también para hacerse lo de DNI porque mucha gente pues cambia de domicilio pero no cambia la adresa a de DNI y se han feito muchos muchas filas de DNIistas estas estas estas semanas para poder votar en o colegio más a man de casa o si es en otro en un otro lugar. O sea, en este caso sí que lle esa esa gran frase de nacionalismo español de que mete no tuyo de DNI porque si no tu de DNI con la adresa esvillada no no podemos volver. Yo te quería preguntar también, que cuento que tendrás datos por Asti ¿no? de, de lo que hayas leyendo, de lo que hayas vivido también, de en, en todo el territorio cómo se articula porque claro, no hay lo mismo Barcelona, que había un Fascal de colegios, de, de edificios que decías no, de que, que van cedió no sé en la resta, sobre todo en, en la parte más rural o, o también en el Pirineo o en, o en según tez, que que puestos de la Cataluña interior y tal, cómo hay un proceso, si se ha conseguido, si en todos los lugares En fin, un ahí. No, eh, A ver, a de memoria, me pienso que son 947 eh, localidades en toda Cataluña y de las cuales, no más en Guaito o, o Nuevo, no se ha puesto meter un local. Eh, Iztachén, lo que llefendo, lo más gran, o sea, lo, lo lugar más gran que no se ha puesto meter local, lleve Horta de San Juan en Tarragona, en el Vasebre y que y lo que han feito ye articular un sistema de autobuses o de vehículos particulares que han feito que que puedan votar en o colectivo do costado, en o lugar do do costado. O sea, casi en todos os puestos en que vivesen se ha puesto votar, pero sí que é verdad que en moitos puestos que de vegadas vineba más colectivos no se ha puesto ferro. No sé si era eh, Mataró, me país que era, que es una, una ciudad gran, eh, que en otras ocasiones vinaba seis o siete colegios y ahora no más vinados. Y mismo en Barcelona, en Barcelona vinaba pues la cuarta parte de, de colegios y de, y de mesas. Que lo que has puesto a charrar con Achen que eran las ringleras, ¿Qué lo que, que lo que lo que se ahí dice? Bueno, la accent ya viviendo esto con una gran emoción, o sea, y vino de todo, o sea, vino muy tachen que ha votado a la contra y es verdad que había muy tachen que no que no pensaba de votar y que y que viendo la reacción de gobierno español han decidido ir para defender o derecho a poder expresarse, o sea, porque a la fin y esto lo que lo que llevando pueblo catalán agora no y un referéndum vinculante ilegal. Eh, pero sí que lleve una, una consulta sobre lo que opinan y por eso lleve dentro de lo que lleve la, lo, la libertad de expresión. También viene muy Tisma Chen que, que Platero que son independentistas y que, que veían la oportunidad de, de, de contar cuánta Chen independentista de verdad en, en, en Cataluña. Nos contaba eh, ahora... Sí, sí. Perdona que detalle continúa, continúa. No, no,ixo que que ye una jornada de moita emoción, o sea, en no colecho aunque yo diera aquí ao costado de casa, cuando han aberto as portas do colecho, la xente se metiu a aplaudir aquí e en moitísimos outros colechos de de toda Cataluña. hemos visto fotos en na en o redes sociales de de yallos llorando de xente que iba con os nietos con con nos con os avuelos de 100 años que dicía ye unha oportunidade histórica. O sea, eh, a la fin lleva una, una, eh, una declaración del un pueblo catalán para decir, bueno, nosotros somos aquí y queremos hacer bella cosa. Eh, no sé, a ver, es verdad que no, no sé qué resultado saldrá a las urnas, pero es muy probable que, que gane o sí, sí, por muchísima mayoría. ¿Por qué? Porque la chen que ha feito campaña por no por o no, o que, o que piensa que Cataluña no ha de ser independiente, ...no ha feito campaña por o no... ...ha feito campaña por no votar... ...o sea, que bueno son votando... ...pero yo me pienso que, que con estas últimas... Mmm, ...historias del de Tribunal Constitucional y tal... ...mesmo chen que, que votará que no... ...ha ido a votar para decir... ...bueno, que, ya que yo quiero decir la, me, la mía también... ¿no? ...yo creo que lo que decíban... ¿no? ...que del Estado Español... ...se son empleando a fondo... tafermas independentistas... ...sí, sí, sí... ...y una cosa curiosa... Eh, Bueno, curiosa. Yo me pienso que hay una estrategia equivocada de todo porque. Lo que han feito hoy es que el, la chen se refirme más en las suyas y de ellas y que, y que veiga que no que no es no, no normal, que no se pueda preguntar a la chen qué quiere hacer con, con lo suyo destino. Y es verdad que la Constitución no permite una, una cosa sinas y es verdad que las que leyes españolas no permiten el derecho de autodeterminación, de auto pero después de dos años de movilización en las carreras, eh, de unas elecciones autonómicas en las que varios partidos Le en el suyo programa de Federal Consulta. El Estado español podría haber respondido una trazada o siga negociando para que para que estás legal, listo. Puede estar no vinculan, pero a lo menos legal. Lo feito de preguntar a la Chen, ¿no? Y la han feito de todo lo contrario, pues por la presión del sector más más de dereitas de O.P.P. pero tampoco no causal sublidad que que en PSOE también vean muitismachen que que continua diciendo que esto y ilegal, que hay una farsa, que hay una butifarrada, que lo que quieras. Y eso ha feito que muitismachen eh salgaba a carrera, hue, ¿no? Te civa no dos análisis que no ofendo, pero aquí y que independientemente el resultado igual como pasó en Escocia que hay un proceso que a más tú también si es muy de cerca. ...independientemente independiente de los resultado o pueblo catalán ya ha ganado, porque ya se ha expresado y ya se ha puesto a expresar... ...y en este caso, a diferencia de Ocaso escocés, superando todos los puces que den del Estado español le han meso. Sí, sí, claro, o sea, yo, pues, estar llenando mm, una mica, ¿eh?, pero... pero este, o sea esta votación de hoy o proceso de desobediencia colectiva más importante en el Estado español desde los tiempos de la segunda República o sea, no y antes también lo, lo, lo tengo claro o sea lo tengo claro porque eh, no sé no sé las votaciones pero mmm, por el ritmo de votaciones y tal pues tal que se superen los dos millones de, de votos mmm, Y soy una bueno llega un trucazo en la puerta de la legitimidad democrática no y el Estado español ahora tiene un problema más grande que no tenía fa dos años y que no tenía fa dos semanas o sea yo y es verdad que el que el acto de desobediencia colectiva llegue absolutamente increíble o sea increíble Artur Mas ha estado votando vica ayer a la nueve no se sabe va a votaría ayer el gobierno catalán que votaría hoy a las once en un colectivo de Barcelona y ha dicho que es responsable y él y que se han de venir a Perbellón que ya saben ambiv, no deshaga de esa personalidad o sea deshaga de o presidente que no convoca pero sí que asume responsabilidad vía multisma chen vía más de cuarenta mil voluntarios vía millones de personas votando en la carrera que han feito todo lo posible para que esto sea un éxito, ¿no? Y es hoy un acto colectivo muy importante, y además de todos los sectores, se ha plegado 80 para hacer esta consulta, desde la cucha anticapitalista de la CUP, de cao liberalismo de derechas de convergencia democrática o un mesmo de unión democrática. Si votan dos millones y decidas que el censo de 5,6, pues dirán que esos 3,6 son la mayoría silenciosa? ¿Te sí, la bueno, eso, eso, eso lo dirán siempre, o sea, lo dirán siempre, igual que el eh, lunes me te van eh, que si Bob Esponja podía votar, que si no sé qué. Bueno, eh, continúan, continúan senza, sen, sin entender qué lleva pasando aquí. continencia sin entender eso y di que no faigan di que no faigan un poder ta entenderlo e intentar reconducirlo o problema continuará estando o rematará con con la separación segura que que muita de la gente de la que lle votando e de lo que lle pensando yo creo que eh, yo sí que creo que saben lo que fan y que entienden lo que está pasando lo que pasa es que que de del estado y es de demasiado y como dicen los argentinos eh, embarrar el campo no o sea venga vamos a, a enmerdar todo lo que podamos que si lo de Bob esponja que si lo de tal y a mirar de eh, o sea cuando se mira de tener un debate esto lo estamos viendo ahora que se echaron tantas cosas políticas tan importantes que que digamos en, en En cuestión, por ejemplo, el otro día, pues no sé, un que a uno de era uno de Podemos y le decimos a uno de PP, si gana Podemos ya no podremos tornar a votar. O sea, estas barbaridad que dicen, yo creo que no llegue no la no la, no sepan la realidad. Lleguen miran de enmerdar, digamos y perdón por la expresión, pero enmerdar o, o discurso y enmerdar o debate. Puede estar que sí, ¿eh? puede estar que sí, pero me pienso que como como estrategia lle un fallo histórico. Sí sí, o sea, y sabe, y verdad. Yo, yo me met, yo me meto en la posición de de centralismo españolista de o gobierno do PP y y no sé, yo no se actuado asinas nas, o sea, os actuado probando de reconducir a situación y y no prevendo de enmerdar porque lo que lle es cendo ye estar que que siga s enmerdando o proceso e que todo siga muito mas difícil de fe. Pero tamén queridas a moitas chen a que, a que, a que venga a votar y que y que se pase de bando. O sea, ahora ayer charlando con un, con un vecino, me decía que va venido en taxi, en un taxi, eh, no, con un vecino no, lo he visto en Twitter, perdón. Eh, <risa> que no, que, ya que venía de la con realidad. realidad, confundo a realidad, confundo a realidad, porque claro, son muy tachén y he con muy tachén y claro, vengo ahora de los centros de datos también y bueno. Eh, he visto en Twitter eso, que venía con un taxi que tenía la cope y, y con un señal de España en la, en la, en la guantera y que le decía que, que ha votado sí sí porque no se puede aguantar que mostraten asinas, ¿no? Y eso y es significativo, eso es significativo, como y es significativo que los únicos incidentes que han habido no hue, o sea no, no más güe, sino todos estos días los ha provocado la, la ultradreita eh, más casposa y más fascista. Mm, ahora mismo en, en Xerona han feito una, bueno, han, han probado de, de entrar a un colegio, han, han probado de esclarar las urnas y tal. No han puesto porque la gente se, las ha, se les ha concarao ¿no? Y, y me han, han retenido a uno y, a, y los mozos lo han detenido. O sea, y todas esas cosas, y más habiendo... ...casi 500 periodistas de fuera del Estado español en Barcelona o en Cataluña estos días... Eh, ...a la fin son en contra suya, o sea yo me pienso que no que la imagen que son dando lleve de cerrazón... ...de, de, de privación de libertad, de las, las únicas amenazas las han feito el españolismo casposo... Que, que yo no digo que siga el único españolismo porque no lleve verdad, o sea, viene un españolismo democrático que lleve verdad que, que, bueno, pues quiere que, que España contiene chunta, pero pero que Isachen no ha feito lo posible para que esta consulta esta sea normalizada. Puede estar no legal, pero sí normalizada, que, que viniese una campaña donó no, y la campaña do no ha consistido en no votaremos, no en no, y de dicen bueno es que todos los votos eran dos y sí bueno porque vosotros he renunciado a, a participar allí, oye decías que es este uno centro de datos se tiene ya bella constancia de ver de el dato de participación o bella cosa, no como a, como has prepono a las once han feito una una mini mini entrega a las 12 una mini entrega sobre no no de participación sino de de incidentes de colegios abiertos etcétera bueno lo normal en, una, en, una, en un día electoral eh, ahora a las dos me pienso que ya que farán los primeros datos de participación y, y será será un dato importante porque será un dato eh, que decirá cómo mmm, Este ritmo de votación fa fa cosas o no o, o, o no, no no plegará, diga una cifra de votantes importante. Chorche, como profesional, la estrategia política y esclateral en la que he comentado, la estrategia mediática. Te iba a preguntar por ella. ¿Son cubriendo los medios estatales las votaciones de hoy o son pasando un poco de bislay? No, o sea, había un despliegue mediático muy importante. De, ya más de 700 medios de comunicación eh, acreditados BELS de, de, de, de 300 son de, de fuera del Estado Español eh, pero la resta todos los medios eh, públicos y privados de, de España, del Estado Español son aquí eh, mismo, bueno televisión eh, mmm, televisiones amanadas como pues estar Aragón TV o Aragón Radio tienen un despliegue mediático importante aquí, pero atrás elecciones catalanas no se enafeito, no. O sea, y un día histórico, pero oye verdad que cómo se miran a consulta y diferente, o sea, los medios son presencs, o despliegue importante, pero claro. Esta misma semana salió una, una publicación de Media.cat que lleva un, un observador dos media que se de aquí de, de Cataluña eh, con los recuentos de tertulianos a favor y en contra de la consulta en medios españoles y catalanes, eh, públicos y privados. Y, y claro, en los medios españoles o porcentaje de... no ya no favorables a la independencia, sino favorables a la consulta era un de cada, un de cada 20 tertulianos. Que, y Platero que no haya realidad que se lleve viviendo en Cataluña, que yo todo lo contrario. ¿Tienes datos de qué políticos han ido a votar ya? Bueno, eh, soy he estado viendo, eh, por ejemplo, Junqueras, que es presidente de, de una mesa electoral y por tanto no votará, no, indica al final del proceso, Artur sí que ha votado ya, eh, que... Ya hizo que decía que ha la responsabilidad de, de todo lo que pase y ha dicho que si quieren detener a Belún que siga él. Eh, hemos visto a, a Carme Forcadell, la presidenta de, de la Asamblea Nacional Catalana, eh, también se ha visto a Joan Ortega, etcétera. Ahora he visto que Jordi Puyol ha estado votando en una de las imágenes, que será una de las imágenes de la consulta y que mismo será empleada por ver medios, a deslegitimarla, probablemente, eh, bueno eh, y vía muy tachén, eh, Esther Vivas también, de, de Proceso Constituente, y vía muy tachén que ya, ya ha estado votando, infendófila. Pues, Chorche, no sé si tienes vaya cosa más que adivir, no sé si has visto a la delegación aragonesa Sí, sí. Soy estado con él estos días. estemos en un acto final de campaña de la cup con muchísima gente de muchos países, de Andalucía, Galicia, de Escalera, de Escocia, de Kurdistán, Reino Unido. Nos ha contado Roberto. Sí, sí, sí, sí. Bueno, que llegó o que mañana una mica a los observadores internacionales. es eh, un, un escocés unionista, que también yo curioso ¿no? que, que aquí no un toda la boca el españolismo sí, sí, no, no, es increíble, ye increíble. Eh, pero bueno, también porque el proceso que se vivió en Escocia ye era de raso diferente de lo que se llevo viviendo aquí, o sea de, no nomás en cuestiones legales sino en cuestiones de, de carrera también no y, y bueno, han estado unos días intensos también para la delegación eh, aragonesa Eh, y, y bueno porque han feito, bueno se, se ha feito una una buena un buen trabajo y bueno Roberto os habrá contado que ahora son de observadores en, en un colegio electoral eh no más quería decir una cosa porque ye, bueno ye curioso, no es curioso porque no yé curioso, yé lo que habría de ser normal pero eh, ya que somos en un programa de razón aragonés es eh, decir que en toda Cataluña se podía votar con una papeleta trilingüe en catalán, en español y en occitán eh, en occitán darán yo de feto he votado con una papeleta en occitán porque eh, me país? Oc, oc. Eh, sí, sí, exacto <risa> bueno, no deciré que he votado <risa> ah, no, eso lo edito yo, eso lo edito yo. <risa> ah, vale, vale no, por si acaso. caso <risa> no, no, pero yo es verdad que, que ...que... ...mesmo mmm, estos días que salí en Belmello... Que, ...que si os araneses creban ser de Aragón y tal... ...bueno, eso sí. lo dejaba una persona, ¿no? Bueno, no había otra persona pero, que no siga aragonesa que quiera estar en ¿no? ...eso yo sí. seguro... <risa> ...no, y sobre todo en cuestiones lingüísticas... ...ya te aseguro oh, yo que sí. no... ...pero pero, pero claro, y es curioso que digan eso... ...cuando Laran tiene un nivel competencial... ...dentro de lo que lleva un nivel competencial de Cataluña... ...muy importante... ...tiene lo que es estaría una... una autonomía dentro de la autonomía catalana y a nivel lingüístico, el aranés, el occitano-aranés es oficial en toda Cataluña. O sea, tú puedes eh, eh, adresarte a las administraciones en occitano-aranés si y, y mismo se podrá votar con una papeleta en occitano-aranés. En occitano Pero que y, me íjes diciendo, no, no va vale la balachen por la carrera con pinganillos y. No, no, no, no, no, porque lo gasto, el han en las butifarras para toda la gente que llevo tanto, güey. Porque Isa, isa y atrás o sea, si, si esto lleve una butifarrada, lo que lleve pasando, güey, no creo va a estar yo que qui paga esto. pero no Pues los catalanes son de mal pagar, dicen. Ah, eso ya. <risa> Como, a, como en todos los puestos, y eso sí, cada uno paga lo suyo, eso sí, verdad. Y era una broma, y era una broma. <risas> Bueno, Chorte, agradecete. Zaguera pregunta. levantan a Naman por zagera aquí, zagera, zagera pregunta. Prometelo, prometo pues que yo, ya zaguera. Yo, una, una de, la, de las cosas de todas las movilizaciones que había vi viu mientras, mientras estos zagues años, ye, eh, que, que yo siempre me ha feito muy hoy y que creo que antes más hay una estrategia muy inteligente, y la alegría con la que se ha feito todo, ¿no? Y, y todo lo colorido, lo buen rollo que, que transmitían todas las movilizaciones a favor de, de lo derecho a decidir, ¿no? Y yo cuento, y eso te quería preguntar, que insta no hay, y habrá una gran bolina, ¿no? En Barcelona y en toda Cataluña. ¿Ya te iques a vivir tú también? <risa> no tienes proballer. <risa> Podés pellar a bus en cara. Eh, me pienso que sí, me pienso que sí. Además, yo la viviré triballando, porque dentro de triballar de aquí a, a dos horas. ...o sea que me pienso que me tocará... Ahora se lleve metiendo a pleber en Barcelona, por cierto... Eh, ...pero sí que me pienso que la, la change viviendo toda la jornada... ...como una gran borina... ...o sea, eso es verdad... ...o sea, en, en, en las filas la change con una sonrisa... ...bueno, lloros también, pero pero de emoción... Eh, ...pero lleve viviendo todo como una como una gran borina... Eh, En primer primera no se sabe ¿va? si si web y habría resultados eh, de resultados, ya no no más de participación sino de resultados. Eh, así es que no sé no sé bien bien si a la fin serán serán resultados esta noche o ya los resultados serán serán mañana, pero sí que es verdad que que todos los partidos políticos tienen puestos habilitados para seguir los resultados. Y que, y que, bueno, la CHEN también se ha organizado en vez en eh, locales y centros sociales para pa seguir para seguir donde, donde subir locales eh, los resultados. Y yo me pienso que sí que, güey, velleremos eh, una, una, gran, una gran alegría en la Chen, no más por lo feito de, de haber votado. Igual que todo, toda esta semana se, se, se ha estado viviendo un, un, un, un ínte muy importante, Cada noy, donde la, la, la zaguera impugnación de Ojo de, constitucional de cada noy a las 10 horas se meteba la chena a tocar cazuelas como, como una cazolada por toda Cataluña. ¿no? Y sí, era un momento eh, muy, muy emocionante a todos, ¿no? porque con la chena a la carrera a tocar caceroladas, que remeraba una mica a, a las, a las caceroladas contra la guerra de, de Irak. ¿no? Y, y cada día ha ido a, a iba más O sea, cada día salió a más ¿no? Y yo pienso que eso también Ha, ha estado un acto de, de fiesta colectiva eh, Ruidosa Y que y que también se representará esta, esta no, hay, ¿no? Cuando, cuando tranquenos los colegios electorales Que eh, no son colegios electorales Son puntos de partido. <risa> bueno, ya nos entendemos <risa> Exacto, no, no, pero claro, yo Yo soy trabajando y eh, las cosas con la AF porque si bien pues, eh, con esta tarde sigas trabajando para las, digo, colegios electorales, pues no no, yo no. no, no, no, no, no, no, no <risa> <el considerable>. Exacto. <risa> Chorche, ahora sí, muchas gracias por atender esta truca de una vegada más, esta Radio Libre y Radio Topo y agradecerte. Tuya, la tuya información y de segura que seremos a la tisba de todo lo que vayas informando de tardes. Muy lo pillaremos en claro. la sexta. <risa> <risa> Gracias a vosotros. vas a ir bien. bien. fuerte. <risa> bueno, nos hemos pasado un poque de la hora, pero ha valido la pena esta, esta trucada con Chorche. te va a matar. Una pregunta, zaguera que te os fue ¿Qué vía más en de van de, de la votación de Güey? ¿Qué, qué esperales de venidero? ¿Y más a pillar aquí yo la bola de, la de cristal? cristal. <risa> pues yo no lo sé. yo no lo sé o sea, y, y yo creo que, que no lo sabe de ninguno a, a día de Güey. ¿no? Yo antes me he quedado que creaba decir, eh, y perdona que te falla un dribbling... <risa> Pero llegué, eh, claro, los catalanes y las catalanas que metió en esta calendata lo hizo con toda la intención. No de noviembre, eh, justo fa huevo 25 cabo de año que se esboldregó el muro de Berlín, y yo también yo creo, he eh, feito, bueno, no sé es que lo creiga yo, ya que mismo lo edición que era feito también con, con, toda, con toda la intención. Eh, y yo me acuerdo, yo que ya te soy una mica bien, yo me acuerdo de, de que Tapar de, de la Vez lleva tres repúblicas que estuvieron las primeras en desafiar a la URSS, que eran Lit Letonia, Lituania y, y Estonia, Estonia, y que a URSS, eh, Ulleva Chen, dentro de la URSS, que decía que no se podía, va independencia, que no, que no podrían vivir de fuera, qué tal, que eso sería, cabo. bueno, ahora se ve con total normalidad que, que se independizasen en primeras Lituania, Letonia Estonia, y pues Chequia y Eslovaquia, y pues la propia Yugoslavia. qué puede pasar de impuestos no lo sé todo va a depender de de qué fa Rajoy y su gabinete ahora y de impuestos el año que viene que que pillo testigo que yo soy seguro que no va a estar Rajoy yo soy seguro de todo eh y y cómo gestionan esto porque tienen de encima de la mesa o mayor problema que ha tenido garra gobierno español por lo menos desde 1978 o mayor problema Y cómo lo gestionen va a tener va a tener mucho que ver con lo que pasa ahí. Pues. Pero yo, independientemente de cómo lo gestionen ellos, lo que sí que quiero decir, y que lo que he dicho antes, Cataluña we, ha conseguido ciudad su libertad. Sí, bueno, yo un poco también... Eh, y yo pende, pende mucho lo que pase al otro día, pues de, de lo que pase en las elecciones españolas, ¿no? De, de qué pasará en la... En, eh, Quisiera o venir o que gestione... porque esto va a continuar esto probablemente pues el año veniente tengamos bella movilización parellana vi a ir a elecciones en Cataluña después de las elecciones cuento que vi habrá otra prebatina no de de feroz referéndum ya de verdad y y yo claro que siga en el gobierno español pues pues penderá muyito no cambiará muyito Eh, lo que lo que pueda pasar o no. Conto y con eso, yo creo que los catalanes y las catalanas tienen la suya propia agenda eh, le van a el su propio ritmo, mmm, pasan del Estado español en el sentido de que, de que ellos han decidido encetar en este camino, y, y yo creo que tal y como son ahora, van a muerte. ¿no? A, pues, iso, pues nosotros queremos ir por aquí y, y lo faremos todo lo bien que podamos. Mmm, Ray lo que lo que opine el Estado español, ¿no? Pues diga aquí este programa especial cobertura de ONU-N pasa una cuarta a la hora de, de la una y con este programa especial remata la emisión especial de Estrella Estela. Muchas gracias a, a todos por haber venido un domingo de mañtiles a cubrir un, un feito histórico. Muchas gracias a tú bueno ya Carlos por convidarme. <risa> Y, y muchas gracias a Radio Topo y a toda la gente que o está este día y medio De, de Misiones en Aragones que, que ha estado una experiencia Y eran chica. 17 horas, pero como nos hemos pasado 17 horas y una cuarta la da más Ya, ya, ya lo predició Arredol, Ya dice, más de 17 horas De Misiones en Aragones Pues rematamos con una canta que se dice O pudem tot, porque El pueblo catalán ha demostrado que lo puede tot A plantar fuerte A plantar fuerte bueno. ¿Vas a conseguirlos algún método? ¡Vamos! ¡Gracias!